Hola chicos de Radio Anime Nexus, ¿cómo están? ¿Cómo están? Soy yo, su amigo Io Senpai. Y estamos aquí en este su programa Baco Corinto para tener una charla más amena y más activa con ustedes, para que estén mmm, un poquillo divertidos y no se afligen y estén aburridos. Y si tienen algún problema, para que al menos aquí vamos a tratar de que lo tratar, disculpen, de que olviden eso que les molesta. Me vuelvo a presentar para aquellos que no me conocen o a los que apenas van a en en la radio. Soy Io-senpai y, y estamos en Baku Corinto. Bien. Tema, el tema de hoy, del tema del programa de hoy aquí en Baku Corinto se va a tratar, no es un tema ya bastante quemado, ya bastante usado, como dice un otra compañera aquí de en Radio Anime Nexus, ya bastante shoteado. Pero vamos a volver a retomarlo para ver qué podemos hacer. El tema es ¿por qué es un otaku? Más bien, bueno, más bien cómo te convertiste en un otaku, por qué eres un otaku y ahora como un otaku, ¿qué te gustaría mejorar o qué te gustaría hacer ahora como un otaku? Espero les haya quedado claro el tema y, y así, ese es el tema. Les vamos a recordar las vías de comunicación para todos aquellos que gusten comunicarse muy bien. Estamos en el Messenger, en el Mensajero, en el FNCN, como... Iyosenpai.animenexus.net Estamos ahí para cualquiera que le guste Este es una vía de comunicación Estamos en el chat IRC de Anime Nexus Van a ir a donde, a donde bueno, bien, bueno Van a su navegador preferible que ustedes quieran Y le ponen animenexus.net, lógico Luego les ponen donde dice chat IRC Ah, pues ahí le aplastan, le pusan y luego le va a salir que... Java o Flash, o hacen lo que quiera, luego hacen un I y una contraseña y ahí está. Y ahí ya está disponible. Y en la barra vas a aparecer una barra de todos los que están conectados. Yo voy a andar como io -bajo senpai para todo lo que quiera mandarme mensaje privados Ahí es una manera. Estamos también en el Facebook para todos los que usan Facebook. Entonces en el Facebook como. Io Senpai, anime Nexus. No, Io Senpai, Nexus. Así, así, así. Se me andaba olvidando. Disculpen, disculpen. Se van a la barra de... De a menos arriba, así en... Escriben www.face.com. Io... Io, escribanlo con Y. H y O. Luego no van a poner yo o así. Pónganlo bien, así. Io Senpai, Nexus. O sea, todo pegado y le va a aparecer el perfil y ahí invitan la última pero no menos importante es vía twitter pero en twitter no lo usamos mucho no lo uso mucho pero lo voy a empezar implementando para todos aquellos que les guste usarlo. el twitter es yo yo bajo senpai ¿Ah, sí? no van a tallar no van a um, a tallar y encontrarme ese es ese yo yo bajo senpai y ya Espero les quede claro Y en este vídeo de comunicación que pueden hacer Pues pueden mandar saludos Pueden eh, saludar Criticar, comentar del tema Rayadas, mentadas Saludos, pedidos Etc, ah, saben que muchachos Pedidos no va a haber Pedidos no va a haber porque por Que tengo un problemita, formateé la PC y no hice un respaldo de memoria, un respaldo de lo que tenía y perdí, perdí música, <risa> perdí bastante música, pero aquí vamos a estar poniendo música al azar, solo les haré y les guste, para que no se, no se vayan a aburrir. Ah, la cosa es que, bueno, vamos a hacer algo, para que no se sientan aburridos, para que... Hagamos más o menos este, este problemita Por las vías de comunicación que acabo de mencionar ¿Qué les parece si ustedes me mandan mm, Su banda Su grupo, cantarte, artista Incluso vocal eh, No sé, lo que ustedes quieran eh, Openings o endings de un anime en especial Para que yo lo busque Bases la discografía O uno, un tema en especial No sé, lo que ustedes quieran, recuerden Que pueden hacer eso, ¿para qué? Para que el siguiente programa ya tengamos más material musical para complacerles de todos ustedes. Bien, espero que haya quedado claro eso. Y ahora, ya, vamos entrando a lo que es el tema. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es un otaku? Otaku es un término japonés para referirse a las personas con intereses obsesivos. Particularmente anime, manga y videojuegos. Ah, eh, pues... Sinceramente sí, yo creo que sí es un término bien Pero no, mmm, siento algo un poco hiriente la parte que dice que ofensivo ¿Ustedes qué piensan chicos? ¿No lo que? Dice, el término taco Taku es empleado para calificar a aquel que es fanático de la cultura japonesa Mientras que en Japón se consideraba como una palabra para referirse a un aficionado por algo mm, Ah, ahí cambia un poquito la cosa, ya ven Es... Otaku es el término para calificar a aquel que es fanático de la cultura japonesa, de los nipones, como dicen, ven chicos, ya ahí cambia la cosa, ya se, ya se oye más bonito eso. Mm, otaku, el fenómeno Otaku, déjame mencionarle que en muchos lugares de, del mundo, en ciertos países, regiones, etcétera, etcétera, Se, se está afectando más que cuando recién empezó Yo recuerdo que cuando recién empezó Este fenómeno del otaku Era muy mal visto Te criticaban demasiado eh, Las críticas eran muy lentes Se decían niño, retrasado mental Pero eh, gracias a que Toda tri tri esta tribu otaku No se dejó influir por ese tipo de comentarios Pues es Es que Creció y, y se hizo más grande Y eso es una Una buena noticia Vámonos aquí Vamos a ver, dice Hay varios tipos de otaku Porque un otaku digamos que se Subdivide Un otaku es un, Unos ejemplos pues son el Vamos a ponernos aquí, dice anime otaku No hay más explicación Al que le gusta el anime Conocedores del tema Y apasionados del mismo ¡Pues! Yo me considero un anime otaku Si sí me gusta bastante el anime Hay muchos animales que conozco Y de los que cual sé Dice Mango otaku Fanáticos del manga Pues no hay pues igual Fanáticos del manga y, y sinceramente Yo me considero un Manga otaku Al 100%. por ¿Por qué? Porque me gusta mucho El manga Me gusta mucho Gemu O gamer otaku Aquí ya es más diferente Aquí ya nomás le decimos gamers Dice, Gamer Otaku, pues el que le gustan mucho los videojuegos o videoconsolas. Y, Pakuzon Otaku o... Pamer Otaku, algo así. Pakuzon Otaku, no es el que es el otaku o el obsesivo que está obsesionado por los ordenadores, computadoras, terminales, etc. Mm, muy bien. No sabía que había este tipo de rama en, en el género del otaku. Gore Otaku... Aquel que le gusta todas las animaciones, películas, animes, mangas, cómics, juegos, extrasangrientos. Uh, uh, uh, uh! Yo no sabía que había estos chicos. Ven, aquí en Bakugan y todo, todos aprendemos algo y ahora yo me considero un gor otaku, cosplayer. Uh -huh. Vamos a hacer un paréntesis de aquí para darles un poquito de énfasis al cosplayer. Un otaku, eh, pues es aquel que le gusta el anime, manga este manga eh, G, la música japonesa como es el G-Rock G-Pop o el a veces el ¿Cómo le llaman el visual ay se me olvidó visual stage más o menos como el heavy metal pero en japonés <risas> disculpe no recuerdo el nombre muy bien um, pero aquí en el cosplayer hay algo que es bastante importante porque un otaku ya que sinceramente yo tengo muchos amigos otakus de pongamos decir, podríamos decir que más altos que yo en en dedicación, son muy buenos haciendo cosplayers y les quedan genial. A mí no me, no me llama la atención de ser un cosplayer, pero sinceramente es algo, es una parte de lo que un otaku debe aceptar y debe alguna vez intentar. Un día trataré de ser un cosplayer. ¿Qué les parece, chicos? Mm, vamos aquí Ah, tenemos comentarios aquí en el IRC Y nos dice Buster Blade X Nos dice que a él Él es un otaku Porque desde niño le gustó Dragon Ball Series, ¿quieres? Series, perdón Viejas como Dragon Ball, Ranma y Medio Pokémon, Digimon Entre otras más que él miró Así que él fue creciendo con estas series Y que a él le gustaría Tener a Que a él le gustaría ser un Ser un otaku o convertirse en un mangaka ah, Booster Blade X Muy buena, muy buena meta Yo también me gustaría ser un mangaka Pero si no es por una o por otra <tose> Mi sueño cae Pero no, verás que lo podrán lograr Nos dice Carter S eh, K, Carter S cinco, eh, ay, No le entiendo chicos ah, Carter S 259 Disculpen, disculpen Dice Manda bueno, saludos a todos y dice... Muy buen tema. en Senpai, tu voz es muy chillona. <risa> bueno, espero hacerlo reír al menos. Nos dice Dark Evil que... Él se considera un... Gore Otaku. Porque le gustan mucho los animes... Que tengan mucha sangre acción del término shonen. Mm, ¡Muy bueno! Yo, también, yo, yo no sabía que existía este tipo de... Subdivisión, podríamos decir Y es bastante bastante Interesante descubrir cosas nuevas Nos dice Ghost, nos dice que Él tampoco sabía que había tantas Subdivisiones del género otaku Y que ahora que conoce tantos Dice que él se considera un cosplayer Y un Shonen otaku No, un mango taku Y un gamer O como dije, gamer No, Gemue o Taxi Yamako. Ese que es fanático de los videojuegos. Manda saludos y es todo. Acá tenemos que nos dice.. Yondaime y Tashi. Manda saludos a todos. Felicita el tema. Me manda saludos a mí. Gracias, John Te agradezco de tu amigo. Iro y nos dice que.. Él se considera un otaku en todos los dramas que pueda haber porque le gusta mucho todo el anime en general, todos los géneros. Él hace cosplayer, también le gustan los juegos y las computadoras, entre otras cosas. O a él le gustaría un día poder ir a Japón para conocer más de la cultura japonesa. ¿Mm? A mí también me gustaría ir a Japón. Eh, tenemos esto, lo que tenemos por aquí en el Facebook. No, no hay nada, Messenger tampoco. Pues sí, como podemos estar escuchando, amigos. El género de otaku es algo que a todos nos, nos apasiona, nos gusta, o por lo menos una opinión personal mía. A mí sí me fascina mucho el anime, me gusta y es algo de lo cual no me avergüenzo ni encolaré. En, muchas veces sentía muchos acosos y, ¿cómo podríamos decir?, burlas, entre otras cosas, pero... Eh, Ah no es bueno ignorarlos del todo porque si lo ignoras le das más cuerda a ese tipo de gente que nada más está para estar enfadando como decimos pero es más problema si les haces caso porque le das vuelo en cierta ocasión teníamos un amigo que era tan molestado porque también era un otaku pero él era uy, mucho más apasionado pues vamos a decirlo así Hasta que un día dejó todo ese mundo del cual lo llenó de sonrisas. No hagan eso, chicos. No tengan miedo de decir, soy un otaku y que... ¿Cuál es el problema? Ay, nos llegó un mensaje aquí en el Facebook y nos dice... Nos está diciendo... Ay, Crash Fellows Drape. Sí, viva el otaku es, No hay nada mejor que esta tribu 100% otaku Bien, tú muy bien Tú sí sabes, chamaco En el Facebook nos dicen Nos dice Fiel. Que a él le impresiona mucho Le impresiona mucho cómo, cómo es que dibujan a los personajes En el anime y el manga Que por eso se considera un otaku En todas las ramas Pueden ver Y ya por último chicos, ya para terminar con el tema del día de hoy, vamos a hacer una pequeña conclusión rápida. Pues como podemos ver, el género otaku es algo que a todos nos gusta. Y aquí en RAN, en Radio Anime Nexus, pues todos somos un otaku, no lo nieguen chicos. O a lo mejor somos un gamer, o un freaky, o un gorotaku, un anime otaku, etcétera, etcétera. Es algo que no deben de, de, de sentirse eh, avergonzados de ser, la verdad. Su amigo Iusenpay, yo Iusenpay se lo dice, yo soy un otaku al 100% y no me avergüences chicos, no tienen por qué ustedes también avergonzarse. Mm. Ay, ya, aquí ya nos están diciendo, nos dice que Ketsu crees? dice, adiós Iusenpay, muy bueno tu programa, gracias. Acá nos dice Natashan. Y yo Senpai, ¿cuál es la canción que tienes de fondo? La canción que tengo de fondo es V You Es el ending de Elfen Light. Es porque sirva. Ay, acá ya es todo lo que tenemos. En el IRC nos dice. Nos dice Go, ¿es buen programa, Sí, yo soy un otaku y nunca lo negaré. Nos dice con Red Coons, Mmm, acababa de llegar. Bueno, a lo que empecé a escuchar es que de que tiene otaku es algo de que no te debe vergonzar. Claro que sí, no te debe vergonzar, chico. Muy bien. Eso fue todo por el día de hoy. Este fue, el, este fue un programa más aquí en Radio Anime Nexus, la número uno en toda Latinoamérica y nada más. Esto fue Back en todo. Yo fui su amigo IOS en PAI. Los espero en la próxima transmisión. Espero que estén bien. Espero y hayan pasado un buen rato, un buen rato agradable aquí conmigo, con IOS en PAI. Espero y cumplan todos sus sueños. Y recuerden, todo se acelerará. Todo está bien, no hay que perder la calma y siempre hay que estar relajados Para tener una vida calmada y relajada, lo único que necesitas es saber vivir <risa> Adiós chicos, soy su amigo Io Senpai, me retiro, gracias Nos esperamos en la próxima transmisión Aquí se queda más con más música aquí en Radio Anime Nexus No busquen otra, ¿por qué? Porque están en la mejor Radio Anime Nexus La número uno en Latinoamérica y nada más Hasta luego, nos vemos